Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad es Deuteronomio capítulo catorce. Deuteronomio capítulo catorce. Dice así la palabra de Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os z a j a r é i s ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y j e b a te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer. El buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope, Y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas, que tiene hendidura de dos uñas, y que rumiare entre los animales, e s e podréis comer. Pero éstos no comeréis entre los que rumian, o entre los que tienen pezuña hendida. Camelio, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida. Serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida m a s no rumea. Os será inmundo. De la carne de éstos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua de éstos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis. Inmundo será. Toda ave limpia podréis comer. Y e s t a s son de las que no podréis comer. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho y el ibis, el calamón, El pelícano, el buitre y el somormujo. La cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo. No se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla. o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No c o s e r á s el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que r r e n d i e r e tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas,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 Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por c u a l q u i e r cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no d e s e m p a r a r á s al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá n levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren.